Música experimental, Ozono, Ozono, electroacústica, iniciamos Hola, bienvenidos a una nueva emisión del programa Ozono que se transmite desde la estación piloto Radio Universidad de Occidente Y en el sistema multiplex Como radiovisión.com.mx FM La Técnica Radio Reginas FM y la red de emisoras de la cadena C Les saluda su amiga Fátima Flores en la conducción A nombre de Álvaro Robles En la producción Vamos a dar un giro en lo que habitualmente Transmitimos en este programa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 son música experimental Esta fue, amigos, la interpretación de Michuru Yamane con Followers of Darkness, publicado en el material Akumayo Dracula Course of Darkness. Es turno ahora de masa que nos presenta esta melodía titulada Sacker Ground Version 2, publicada en el álbum Shin Sangoku Masou Kyoku Ongen en el año 2002. OZONO electroacústica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 melodía kb 0079, ejecutada por la Neo Sound Orchestra llegamos al final de la emisión de hoy, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico radio.ozono arroba gmail punto com, se los voy a repetir radio punto ozono arroba y para quienes gustan de internet y quieren escuchar las emisoras anteriores de Ozono Pueden visitar nuestra nueva página que es ozonopodcast.blogspot.com Esta dirección no lleva la triple solamente se escribe ozonopodcast.blogspot.com Saludamos a quienes nos escuchan en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y a quienes lo hacen mediante el sistema multiplex en las radios FM La Técnica, radiovisión.com.mx